Y la tía de Alma, y queríamos saber cuáles、eh, cuál son las repercusiones de la movilización de ayer y cómo、eh, se sorprendieron, cómo fue. No, la verdad que realmente superó nuestras expectativas. En un primer momento、eh, pensábamos que no funcionó, porque pensábamos llevar cinco micros llenos de acá d e José S. Paz y no alcanzamos a llenar dos acá en José S. Paz. Entonces. Ya de entrada era lo que veíamos. La gente dejó ese paz y, bueno, dijimos no, capaz que, claro, la gente se asustó por todo lo que decían los medios y, lógico, no van a ir a arriesgarse, ¿no? Era una marcha pacífica, pero nunca saben qué puede terminar si hay problemas en la plaza, ¿no? Y mucha gente se bajó por eso. Pero bueno, nada, cuando llegamos allá, vimos que había un montón de, de se me pone la piel de la de gente a a l l i n d g e esperándonos. Nos mandaban mensaje que los subs t e venían llenos de gente con color naranja y globos, cruzándose, y eran todos hermanos, amigos, se amaban todos, porque todos iban con la misma causa. Y si、sí. va para l o de Almita, sí, va y bueno. Y ahí venían todos juntos y ni se conocían de diferentes lados. Y bueno, la verdad que superó nuestras expectativas porque la gente que se juntó, habríamos calculado, qué sé yo, 700 personas, fácil, si no eran más. Y, ¿Cómo y es que se llama? Y pensamos que iba a v e n ir mucho menos por todo esto que veíamos en los medios, que había problemas. Y bueno, mi hermana muy emocionada porque realmente había gente de muchos lugares, de, de todos lados, de diferentes lugares, y gente que viajó para poder estar en la marcha de Gualeguaychú, de. de Trinquelau, que nos decían, bueno, de un montón de lados vinieron para estar en la marcha. Y bueno, también lo que yo quiero decir está bien: si bien es alma la cara visible de toda esta movilización, porque, bueno, gracias a Dios ella llegó a muchos corazones y tocó a mucha gente. Yo quiero que sepan que detrás de los ojitos de ella y detrás de, de ella hay un montón de gente que se aferró a nosotros, acompañándonos en la campaña, a difundir gente que está con el mismo problema que Alma.、Digamos. Que, si bien esta organización fue nuestra, porque fue impulsada por nosotros, la idea fue nuestra, tuvimos mucho apoyo de, de papás con niñitos en la misma condición, de gente grande también、eh, apoyándonos, y por eso se hizo esto, se pudo hacer mucha ayuda de. De mucha gente digamos, que se solidarizó con nosotros, con Volante, con Globos,、eh, con los micros, y, y quizás ni siquiera tuvimos、eh, que ir a pedirlo. Que eso fue lo más importante, de no ir. Que uno va a veces, ay, me da miedo ir a manguear, ¿de qué van a decir? Nosotros ni lo pedimos, lo tuvimos servido, se ofrecieron solos. Entonces,、eh, por ejemplo, pedimos que, aunque sea 50 globos, con Helio, para poder tirar en símbolo, no era la cantidad quizás, era el símbolo es,、eh, de decir, bueno, que queremos que nuestros hijos y seres queridos sean libres del cáncer. Como esos globos que volaban por el aire. Y nos donaron 650 globos con Helio. Entonces d e í te pone la piel de gallina, todas esas cosas. Y bueno, y como es feliz. Y bueno, y de ahora, por ahora sí grande como lo del 25, no tenemos pensado nada, pero en cualquier momento lo pensamos, porque somos máquinas de pensar. Pero por el momento, el objetivo que viene es: tenemos la reunión con el Incucai, que. Que era el 22, creo, pero se pasó para el 14 ahora. Exactamente, no recuerdo bien la fecha exacta, pero es ahora en junio. Entonces, tenemos una reunión con ellos que la estamos esperando ansioso, porque la última reunión que tuvimos, que fue el mes pasado, nos dijeron que ellos ya estaban armando el presupuesto para la máquina esta, para ese laboratorio de alta complejidad.、Eh, Como e s entonces.、Eh, Que ahora vamos a tener la respuesta, digamos, de parte del laboratorio para, para、eh, si el Ministerio de Salud、eh, aprueba el presupuesto. Entonces, bueno, si ellos lo aprueban al presupuesto, bueno, es como que lo demás es un trámite: es ir y comprarlo y listo. Ahora, si el, el Ministerio de Salud no lo aprueba, nosotros por nuestra parte, como dijimos, estamos juntando las firmas. Tenemos、eh, varias alternativas, o presentarlo por mesa de entrada como un proyecto de ley. También hay gente que ni las conocemos porque no estamos afiliados a ningún partido político, sino que es gente que se solidarizó con nosotros, digamos,、eh, que como para ir directamente y presentarlo、eh, en la Cámara a las cosas. Yo no entiendo mucho de leyes, pero bueno, hay gente que, que sí conoce y que nos está apoyando. Entonces, bueno, vamos a esperar la respuesta del Incucaí, a ver qué le contesta el Ministerio de Salud. Y de ahí vamos a empezar a actuar nosotros, porque ya por lo menos eh, ayer eh, el gobierno se tiene que haber enterado de la movilización que hicimos, porque toda la gente que nos acompañó pudi pudieron ver que la, la mayor masa de gente que, pudimos, que, que estuvo reunida en la plaza fue por lo de Alma. Después había grupitos chiquitos de diferentes cosas que, bueno. Eh, eh, representación de otros otro grupos, quizás político y todo, pero la mayor concentración fue la de Alma. Entonces, esto es porque el pueblo fue a dar el presente y estamos totalmente agradecidos con toda la gente, con la gente del centro, con la gente de, de las diferentes provincias, porque se reunieron en todas las provincias. y no sabían, hicimos eso, porque hay gente que económicamente no, no podía viajar. Entonces, bueno, en su plaza principal hicieron la juntada, esta como hicimos nosotros. Y bueno y, y, y bueno, y se juntaron el 25 de mayo y el punto de encuentro era a las 3 de la tarde. Así que muy lindo. Recibimos fotos del que quiere interesarse para poder ver que se acerque y que entre a una médula para l m i t a Y ahí hay fotos de todas las provincias juntando planillas y qué sé yo. Ya también empezaron a llegar las planillas por correo. Porque como no las pueden mandar por mail, tienen que hacer por correo. Ya dimos la dirección y ya empezaron a llegar eh, eh, planillas de todas las provincias que. Pidieron digamos, el formato por mail, se los mandamos y empezaron a hacer llenar. Así que la semana pasada ya empezaron a llenar, llegar planillas. Sabemos que son 500.000 firmas y que no es imposible juntarlas. Son muchas, pero no es imposible juntarlas porque hay mucha gente que nos acompaña. Pero también sabemos que quizás no las necesitemos porque tenemos la esperanza que, que el gobierno digamos,、eh, compre la máquina antes que tengamos que presentarlo nosotros como proyecto de ley. Porque, bueno, no queremos seguir viendo gente alrededor nuestra que va quedando en el camino por no tener un alma gemela o por no llegar a tiempo en la búsqueda en un listado nacional, ¿no? Digamos, si eso es un derecho a la vida, como d e c i r si vos después sos trasplantada y tu cuerpo lo rechazó y no funcionó, es otra cosa. Vos tuviste la oportunidad de la vida, ¿entendés? Porque tuviste tu alma gemela. Otra cosa es no llegar ni siquiera a tener tu alma gemela. Digamos, después será cosa de Dios y del destino si、sí, no funcionó. Pero bueno, nosotros queremos, porque lo demás no lo podemos manejar. Pero esto sí, si se puede evitar, se evita. Y nada, mu muchísimas gracias por todo lo, lo que nos han acompañado, por todas las personas que están al, al lado nuestro. Y bueno, y lo próximo es esto: lo del Incucae. Y seguir difundiendo. La gente tiene que saber qué es ser donante de médula. Para poderse hacer donante de médula, porque yo no me voy a hacer algo si no sé de qué se trata, porque me da miedo, porque no estoy informada. Entonces tenemos que seguir difundiendo qué es ser donante de médula, para qué sirve, en qué puedo ayudar, qué riesgos corro. Ninguno. Entonces, dar vida en vida es la frase que nosotros usamos para Alma. La gente tiene que saber, sigamos. Hay un montón de gente que cruzamos ahí en la Plaza de Mayo que nos dijeron: Yo supe lo que es ser donante de médula gracias a la campaña de Alma. ¿Entendés? Entonces, también pensamos que lo de las planillas, por más que no las utilicemos, sirvió para difundir. Porque nadie te va a firmar una planilla si no sabe de qué se trata tampoco. Vos le tenés que explicar de qué se trata y ahí ya explicas qué es ser donante de médula. Así que todo sirve. Muchísimas gracias por todo.